a ir a 180 pesos y que él había vivido muchas crisis porque se las había lunga y dijo que esto se arregla bajándole el sueldo al presidente y los políticos ¿Ah? menos mal que C5N es un canal compañero que sino no que Bochorno y Cernán reproduce y lo interesante es eh, el titular que le insertan al material de YouTube cargado desde la producción de C5N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 Está desenfundando, Faustino. El egocentrismo de Borges era tan grande que postula su fundación mítica de Buenos Aires en la manzana donde él vivió, en Palermo, por extraña casualidad, la misma cuadra, Serrano, de la vereda impar donde nací yo. Mirá vos, Mirá vos el dato que nos trae eh, Hernán Vázquez. Hay un Borges globalizado y ecléctico el de los trabajos sobre estética y metafísica a ver un poquito más de los carabajantes Un fuerte abrazo Germán Ibáñez gracias por estar, Alito de Pez, Javier Vitale, Carlos Javier Abondoglio, todos presentes eh, y saludando y diciendo lo suyo, aquí en este en esta tarde, noche de viernes, preludiando un fin de semana, me preguntaba qué hacer el fin de semana, ¿no? Eh, bueno, ¿cuál es la cuarentena? Hubo diagnóstico hoy, pero no sé si hubo medidas a partir de ese diagnóstico, no quiero perjudicar a nadie ni damnificar, el desarrollo de la política sanitaria nacional, pero me dejó impactado Jorge Rachid en el reportaje que lo realizamos aquí sobre las perspectivas. Me quedo pensando. Ahora bien, ahora bien, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, salió con los tapones de punta e inesperadamente para muchos alrededor del tema medios de comunicación. Escuchamos lo que dijo y pensamos. Digamos, la oposición a través de distintos medios de comunicación que están concentrados en Clarín, Nación, América y, y Cadena 3, que son los que al, hicieron un pool de comunicación para los efectos de poder debilitar a nuestro gobierno. Creemos que también tenemos que actuar con la misma firmeza que hay con nosotros. Yo creo y sostengo eso. Actuar, actuar con mucha firmeza porque la descalificación está a la orden del día, los insultos están a la orden del día columnumnia y las injurria está al orden del día por medio de los comunicadores las cosas que dice son este escandalosa en cualquier tiempo en cualquier tiempo y sin embargo nosotros actuamos como las carmelitas descalzas. y la verdad que me parece a mí que en algún momento en algún momento nosotros tenemos que actuar con la firmeza necesaria habrá efecto de poder generar las condiciones favorables para que nuestra nuestra sociedad tenga condiciones positivas para poder lograr el crecimiento y el desarrollo de nuestro país porque en, nuestro, en nuestra provincia también pasa lo mismo, existen algunos canales o algunos medios de comunicación que negativizan permanentemente nuestra sociedad permanentemente la incita a que se rebelen ante las normativas legales que están vigentes permanentemente en busca que se rebelen ante la sugerencia o iniciativa del Poder ejecutivo Nacional como los poderes de las distintas provincias y la verdad que en esta pandemia, en esta pandemia Este, es cuando sucedió todo esto que está sucediendo que no lo vi, no lo visualizaábamos antes antes visualizábamos oposiciones muy duras muy firmes pero no no con los términos descalificadores y de este in incluyeyente que tenemos ahora yo sí creo que se se, se combate con muchas políticas se combate con una una fuerte acción en la ejecución de las políticas públicas pero también con firmeza en el tratamiento de la vinculación y la relación con los medios de comunicación y con la oposición también Es la primera vez que un eh, hombre del oficialismo sale a quebrar el lineamiento trazado desde el origen mismo de la gestión con respecto a los medios de comunicación. Tomamos nota ¿eh? de lo que dijo Quintela. Gracias Manuel Bonforti, Alberto Ortiz, Walter Rabioso, gracias a los amigos que siguen saludando, Fabián Milcar Cabanellas, que hace su aparición, dice... Al, alito de p dice, no diga que tomaba Coca-Cola y vivió 118 años, que es propaganda imperialista. Eh, no entendí, Fabián Amílcar Cabanellas, presente, recién me engancho. Recomiendo, Fabián, a los que entran ahora, escuchar el especial de, de Borges. ¿eh? ¿Salió? Eh, Alberto Ortiz, muy bien el riojano, todos los del frente deberían aferrarse a ese concepto. A ver, a ver, los santiagueños que dicen ahora que venimos escuchando a los riojanos. Quiero lo que sienten mis paisanos Seguro que han de querer Como se quiero del mal Y cuando llega la noche Te pasas mirando el río Seguro que algún dorado Se besa con el rocío ¿no? Y esta eh, especialmente Gracias a los amigos que nos acompañan a diario Muy especialmente A la Federación Gráfica Bonaerense A los compañeros de la Corriente Federal De Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes Periodismo Violento El libro de Gabriel Fernández Toda la polémica sobre los medios Una edición de SICUS Pedidlo en las librerías O en www.sicus.org.ar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 que tenés cerebro, usalo luchemos por la vida ediciones al arco primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país www.edicionesalarco.com.ar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 Bien, y como nos cayó simpático el parecer del gobernador Riojano le dedicamos esta chaya para que se sienta como en casa escuchando la señal Señor comisario Ay, Vidalita y de mi otro marido Porque el que yo tengo Ay, Vidalita y no duerme conmigo Señor comisario Ay, Vidalita y esa mujer miente Yo duermo con ella Ay, no Vidalita el y ella vale, no vale. me siente Yo duermo Escucha con ella canta, Ay, Vidalita y ella no La Roja, señores me